Análisis de ideas de negocio, el podcast. Episodio 20, networkingonline.com Buenos días y bienvenidos una semana más a Análisis de ideas de negocio, el podcast, donde Luis Flores y servidora de ustedes analizamos una idea nueva, perdón, idea de negocio. En este caso, pues, eh, como ves, un coworking online No sé a quién se le había ocurrido esta idea. Quizá a alguien que tenga un coworking físico puede ser. Buenos días, Luis. Sí, sí. Estás al otro lado, ¿verdad? Muy buena, Nuria, no, no es coworking online. No. Es networking, es networking, es, networking. es, es otro ah, concepto bueno, Vale, y, vale, innovador. por eso me he confundido yo es, antes. Es networking. Claro hay... He escrito networking, ¿eh? Pero fíjate que. No verdad, pasa nada, pido. no pasa nada, vale, no vale, pasa nada. Vale, vale. Te, si... Si te parece, entramos con la semana porque la verdad es que tengo un mogollón de ganas de contar algo porque creo que puede aportar mucho. Valor. Venga, venga, cuéntame, a ver. Semana pasada ¿Sí? me apunto a un sitio de networking físico, ¿vale? No sé si, si conocéis cómo funcionan los networking. A mí me, me hablaron varias personas de, de lo que era un networking y que les había cambiado la manera de ver los negocios. Y yo dije, bueno, esto huele a humo que tira para atrás. Pero con el paso del tiempo seguí recibiendo estímulos de gente que iba y, bueno, pues había gente a la que le valía, gente a la que no. También entiendo que es pues, como todo el mundo, ¿no? No todo el mundo vale para lo mismo. Y yo que me considero con don de gentes, dije, bueno, pues voy a ver si, bueno, y que ahora estamos montando el, el estudio de, de marketing online y diseño gráfico con los del coworking, dije, bueno, pues voy a ver si lo, lo presento en sociedad. ¿no? Y, y me metí en una página de, de hacer networking. Uh -huh. Y es un sitio físico en Madrid, uh -huh. ¿vale? Que te dejan ir como invitado, uh -huh. ¿vale? Y vas como invitado, ¿por qué? Porque lo que tienen son grupos de 8 o 10 personas, ¿vale? Que básicamente lo que hacen es reunirse para, pues, para hablar de sus empresas, ¿vale? Entonces, huele eh, en a secta que tira para atrás, ¿vale? Te lo digo. <risa> pero, sí, sí, sí. Y, y es un poco así, pero, pero la verdad es que yo estuve a gusto, ¿vale? Sí. O sea, la cosa es que te... Te dejan ir a una reunión y tú estás ahí y ves cómo funciona y te dejan presentarte para que te conozcan y luego decides si te quieres apuntar, ¿vale? Hasta aquí todo guay. Entonces, eh, llego, me presentan al chico que lo organiza y tal y cual y eh, paso a la sala de reuniones. Hay una pre-reunión en la que la gente que es ya de, del grupo, pues pueden hablar entre ellos o pueden ir afinando cosas que tengan en común y tal. Y luego mmm, llegas a. llega todo el mundo y os presentáis, estáis. Eh, habláis un poco y cuando se sientan, tienen como la orden del día, que es que cada uno vuelve a preservar. Eh, presenta a su empresa en. en un minuto. Y después de presentar la empresa se revisan un poco como los acuerdos a los que se están llegando, ¿vale? O sea, es súper raro, ¿vale? Es súper raro, pero está muy guay porque la cosa no es que tú le intentes vender tu servicio al compañero, ¿vale? Sino que tú recomiendas a los servicios de los demás a tus clientes. Entonces, tú no le vendes al compañero que tienes enfrente ni al de al lado, sino que él ve si tu producto le encaja para alguno de sus mm. clientes. y te hace de comerciar. ya ¿vale? Ese es, el, ese es el concepto, ¿vale? ¿Qué saqué yo en este día que fui? Bueno, pues conocí a un chico de Galicia que se dedica a producción audiovisual y cuando habló un poquito de lo que estábamos haciendo, pues le dijo que le podía interesar bastante porque estaba pensando en venirse a Madrid, que por eso estaba viniendo a los networking, él me dijo que, que iba uno en Galicia y que estaba súper contento, que por eso aquí ahora quiere como venir a Madrid, entonces como que quería preparar el terreno, y Eh, y, y encajé bastante bien con él. Luego, eh, en el mismo grupo en el que estaba, pues había una chica que se dedicaba. No, un chico que se dedicaba a protección de datos. Que me viene bastante bien a cualquiera sí, que tenemos sí. Que tenemos páginas web, y otra chica que hacía crowdfunding, ¿vale? O sea que como que se dedicaba a levantar crowdfunding. Y justamente unos días antes había venido un chico a, a decirme en el coworking que tenía una mochila preparada, un prototipo y que necesitaba buscar financiación. Entonces. A mí me sirvió de momento para, para ampliar eh, Red de contactos. Por decirlo de alguna manera, claro, contactos, efectivamente. Contacto y darle, ¿vale? darle ese Efect soporte. A mí eso me ha pasado alguna vez con clientes de consultoría que he tenido como la necesidad uh -huh. de ayudarles en el sentido de, pues, es que necesito esto, pero claro, yo no, yo no lo puedo satisfacer, ¿no? Y entonces, pues ir a hacer como un matching, ¿no? Como, bueno, claro. pues mira, yo conozco a esta persona que hace esto, quizás te pueda interesar y, la, y pongo en contacto a la gente. Mola, mola, mola, mola. Claro, pues la, la verdad es que me moló. ¿Qué pasa? Que solo dejan a un profesional del mismo ámbito por grupo. Y en el grupo en el que estaba había una chica que hacía páginas web. Entonces ya el, el que lo dirigía me dijo un poco, igual en este grupo no estaría bien, voy a buscarte un grupo en el que no haya nadie de, de marketing. Y dije, pues estupendo. ¿Sabes? porque además está muy bien, te dejan ahí el desayunito preparado, ¿sabes? Eh, sí que es cierto que echas uh -huh. una mañana y que luego la idea es como continuar todas las semanas, ¿sabes? Pero lo que te digo, que a la gente que he visto le funciona y yo creo que podría funcionar. ¿Y por qué creo que podría funcionar? Y esto creo que aquí es donde está el valor un poco, pues para la gente que nos puede estar escuchando, que tiene un perfil un poco más tecnológico, porque la gente que va ahí mmm, apenas sabe de, de internet. Uh -huh. O sea, es más gente que se dedica a lo físico, incluso el que te decía de protección de datos era más un nego... al, no al, no a la parte online, sino como la protección uh -huh. de datos física. Y la chica del crowdfunding, por ejemplo, trabajaba para una agencia, o sea, no era mmm, no sé, como que me parece me parece que eso que, que tenía mucha hay mucho margen de para gente como nosotros, además luego lo estuve hablando un poco con el con el que gestionaba porque él me había estado investigando y me decía, hombre, ¿tienes un coworking del monstruo? Y me dice, ¿puedes publicitarlo aquí? Y digo, bueno, que el coworking no es lo que menos me interesa publicitar ahora mismo. <risa> digo, por eso no, no te preocupes. pero Y como que me di cuenta de que él hace un poco el mismo papel ahí que yo en el coworking, no pues el, el que va juntando uh -huh. a unas personas con otras, el que va viendo. Entonces, me encajó bastante bien. Entonces, eh, ayer le escribí, Y le comenté que, que eso, que cuando tenga el, el grupo me, me avise. Porque me dijo que fuera a probar otra vez a otro grupo, pero que era posible que también hubiera competencia. Y le dije, mira, pues no. con buenas palabras le dije, no estoy para perder mira. el tiempo. Prefiero que me, que me lleves a uno directamente que, que tal. Y de esto me surgió la idea espera espera, de espera, espera, espera, espera. que tengo Entonces, dudas, si te quieres... dudas Sobre eso que me has contado. ¿Esto dónde es? ¿En Madrid dónde? ¿En Madrid capital? Madrid. Uh, ¿qué Madrid capital. Será? ¿Dónde Claro, claro, en la calle Luchana. Ah, bueno, pero eso está aquí cerca, ¿no? ¿Goycogril? Eh, no sé, pero calle Luchana, eso no está por... Me... Metro Bilbao. Ah, espera, espera, que me he liado. Vale, vale, vale. Metro oh, Bilbao, yo oh, cerca, oh, cerca, oh. cerca, cerca no está. No, no, para que no, te hagas no, una idea, no. para que te hagas una idea, están pensando en montar uno en... En, ¿cómo se llama? En Toledo y, y casi que me compensa más <ríe> coger el coche y ir a Toledo <ríe> que coger el transporte público, tal y como está la cosa e irme a Madrid. Ya, ¿eh? Metro, mm, qué gusto. Así que, ser. pero bueno, me, a ver, luego... también cuánto cuesta cada sesión o cómo, cómo lo financian? 600 pavazos al año. 600 euros al año. Uh -huh. Hostia, y claro, es que ahí te la juegas, o sea, quiero decir si no te cuadras, paga los 600 euros. No, pero lo bueno es que, lo que te digo, que te dejan, te dejan ir de invitado un par de veces. Yo he ido de invitado una vez, ha visto que no ha cuajado porque no había tal y me has dicho, ¿por qué no te voy a invitar? O sea, tú vas de invitado, puedes ir... Vari... De hecho, no quiero... Ahora lo cuento en, en el desarrollo de vale. la idea, es que no quiero monopolizar, vale. quiero que nos cuentes tu semana, Nuria. Vale. Y ahora vale. ya te cuento, ahora ya entramos, entramos en detalles. Qué diplomático eres. Claro. Bueno, pues nada, mi semana un poco loca con el tema de mi madre y tal, he podido Bien. trabajar poquillo. Pero bueno, bien, bien. Eh, así como novedad, eh, me lanzó al ruedo de gestoría fiscal. Eh, chun, chun. Porque, bueno, pues eh, a raíz de aparecer en la Academia de Boluda y de que Boluda ya me ha, me ha nombrado como gestora fiscal... o sí, de gestión, profesora de gestión fiscal, pues claro, me, me viene mucha gente, oye, mira, que me gustaría que me llevaras las cuentas, qué tal, que no sé qué. Al principio era súper reacia, de hecho, yo cuando empecé con Economista Holística, la gente, no, pues es que tal, pues es que tema de IRPF, yo, ey, ey, ey, que yo esto, tema fiscal no toco, <risa> tema fiscal no toco. Pero bueno, Pero al final... ha llegado un momento en el que estoy viendo que se está abriendo ahí una puerta bastante grande Es verdad que el tema de la gestoría es muy poco escalable, pero lo voy a acotar, o sea, lo voy a hacer como área de negocio más alternativa. Pero aparte, también es recurrente, también es un ingreso recurrente. Sí, Yo sí, creo que... claro, claro, por eso digo que, que, que soy un poco, a lo mejor, zoqueta o un poco de esto que hago como los caballos que se ponen las orejeras en los ojos y solo miran para adelante si no, si no hago caso a todo esto, ¿no? Porque es que me, me viene muchísima gente. Entonces, pues bueno, he abierto la veda, de momento de momento voy a llevar eh, autónomos pero eh, eh, a nivel fiscal, pero no voy a ser la típica gestora fiscal que solo te lleva... Eh. De momento voy a llevar solo autónomos, aunque, eh, bueno, pues es verdad que ya me están saliendo algunas SLs, es que el tema de la SL es telita, telita... Es que es un coñazo más... Sí, mi asesora me ha dicho que, que son sí, más sí, jodidas. Sí, sí, sí, entonces no quería meterme, pero yo qué sé... No sé, yo creo que si me meto me tengo que meter con todo, no sé. Bueno, el caso es que no quiero, no quiero ser la típica asesora que solo lleva el tema fiscal, sino que quiero que sea un, una cosa como más, eh, eh, como delegar la parte eh, económica en general de tu negocio. ¿no? Entonces, lo que voy a okay. ofrecer es llevar eh, la asesoría fiscal y luego análisis económico. O sea, como cuando tú llevas la asesoría fiscal, tú tienes todos los datos de esa empresa, tú sabes lo que gana, lo que gasta, claro. lo que todo, ¿no? Pues luego hacer una interpretación, sí. que es muchas veces lo que se queja la gente, ¿no? De, no, no, es que eso, los números me los lleva la gestoría. Ya, pero ¿tú te has fijado a ver si está siendo rentable esta área de negocio o no? Ah, pues no sé, mi gestor, mi gestor o mi gestora no me dice nada. Claro, porque ellos llevan solo la parte fiscal, pero... Esto también es muy importante, ¿no? decirte, oye, mira, que es que aquí claro. estás perdiendo dinero. Oye, mira, que es que aquí, pues eso, la figura de un economista, digamos, externalizada. Entonces, bueno, pues estoy ahí un poco claro. con ese tema y pensando a ver un poco cómo voy a organizar, cómo lo voy a hacer. Está muy guay porque a mí me asesora, por ejemplo, todos los años me pilla por banda y me dice, vamos a revisar mm. los números. Y ahí es cuando me, me hace esto que comentas y, y efectivamente yo lo valoro un mogollón porque... Creo que si no corremos también el riesgo de lo que dices, ¿no? De ir como un caballo solo mirando sí. para adelante, mirando para adelante y a veces es mejor pararse y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está funcionando? Claro, ¿Qué no está funcionando? Claro. claro, es que, a ver, en ese caso tu asesora, guay, ¿no? Porque ya que tienes la información, utiliza la información que te da el cliente, ¿no? Pero es que hay muchos asesores, claro. sobre todo son asesores que no están muy vinculados con el mundo online, quizá, ¿no? Que es como, no, no, no, no tú tienes que pagar de IRPF tanto, sí. tienes que hacer una, una declaración de IVA de tanto y en todo caso, pues luego si quieres te hago la declaración de la renta y ya está, ahí se queda la cosa. Pero es que en un negocio, en un negocio sobre todo unipersonal, la persona que lleva el negocio generalmente no tiene, ¿cómo decirte?, O sea, no tiene por qué tener conocimientos absolutamente de todo y es una locura tener conocimientos de todo. Por ejemplo, en tu caso, pues tú tienes conocimientos de marketing y además estás llevando un coworking. Ya tienes ahí suficiente como para, como Joder, para encima tener que saber conocimientos suficientes económicos como para poder analizar una cuenta de resultados. Para... Esto es una locura. Y es que cada vez que me, oye, eso que ambas cosas las vi un poco por encima cuando estudié para piloto y cuando estudié diseño gráfico, porque el diseño gráfico tenía un, un, un apartado que era de administración de, no me acuerdo exactamente cómo era, de, de mercados, mm -hmm. o no sé, bueno, que veíamos todo eso y, y recuerdo que a mí me gustaba bastante, pero que ahora mismo lo cojo y digo, mira, prefiero que la asesora me, claro, me lo explique todo. Claro, no todo. Ases, claro, además mi asesora efectivamente me conoce. Y me lo da todo más mascao, me dice, no preocúpate de esto, claro, de esto y de esto. Claro, claro, claro. Y a ver, yo tengo, tengo una, visión, una visión global y, y cada vez me voy enterando de más cosas, porque poco a poco, pues claro, cuando me surge alguna cosilla, pues me voy enterando de esa cosilla y así voy aprendiendo poco a poco. Pero igualmente nunca voy a estar centrado en eso, en lo que tengo que estar centrado es en En lo en tuyo, claro, efectivamente. Claro. Así que bueno, pues en ese sentido, bueno, pues ahí Eh, bueno, van saliendo ah, cosillas Sí, se va moviendo, voy virando Voy a voy a cambiar completamente el membership site También eh, Va a dejar de ser escuela sí. Voy a dejar de, de tener como aporte de valor Los cursos Y lo voy a convertir como en una especie De consultoría, biblioteca A nivel fiscal y económico Y que luego habrá cursos puntualmente uh -huh. pero, pero no va a ser El rollo este de sacar cursos Todas las semanas Ya que comentas esto, te voy a comentar un. Sin oficina sí. en, el, en, el, en el. Esto sí que es un coworking online. Sí. En el de Bosco. Sí, sí, sí. <ríe> en el de Bosco se presentó una chica que estoy mirando su página web que se llama Marira Miller, ah, sí, que también tiene. Claro, pues me metí en su página y, y es curioso porque tiene un formato parecido al, al de Boluda en cuanto a cursos, pero en vez de cursos son masterclasses sí. y en vez de ser eh, de pago, son gratuitos. De poner gratuito. Y me parece. Claro, y me parece un aporte de valor, la verdad. Porque, claro, tienes que registrarte igualmente. Ella joder, va a tener tu, tu correo, te va a poder bombardear luego a Publi si quieres sacar otra cosa. Pero es que está claro que, que lo que decimos siempre, que el modelo de, de membership de 10 pavos y tenías que estar currándote todas las semanas, semanas, semanas, es que es mucho. No, y que el mercado, es tralla, el mercado no está al súper saturado de información. O sea, no, uh -huh. es que la gente... Yo Tal he hecho cual. una encuesta a mis suscriptores... Y, y la respuesta ha sido, mira, a mí lo que me gusta de tu member es que te puedo preguntar cualquier duda fiscal o económica que me surja y que me vas a contestar. Claro. ¿Los cursos? Sí. Lo que pasa es que, es que no puedo verlos todos. Entonces. Que al final es eso, tenemos más información de la que podemos consumir. Yo de boludo tengo pendientes ni claro. se sabe. sabe que, pues lo típico, ¿no? Que quieres crecer en un área más, pues los de Miguel Antunes de Excel que quiero, que quiero darle, pues siempre quieres dar un pasito más allá pero siempre hay alguno... Alguno que tienes pendiente. Incluso estuve haciendo, te comenté, ¿no? Y empecé a hacer uno de los sí. tuyos y empecé, pero no, no, no. lo mismo. Luego te viene una carga de trabajo, tienes que dejarlo claro. y luego no lo. Claro, no claro, lo claro, claro. Es que, es, es que el tema de la formación mmm, empieza a estar ya un poco trillada. Para mí, ahora mismo, lo que funciona a nivel de formación son las pildoritas. O sea, una cosa cortita, muy sí. al grano, muy aplicable y ya está. Olvídate de un curso de ocho horas. porque nadie tiene ocho horas claro es que, y además que ocho horas pues tiene que ser como para hacerte para llegar a un nivel medio avanzado, entiendo o bueno, o medio al menos bueno es como para ir un poquito más allá porque a mí los cursos de boluda siempre me gustan porque son como para empezar, no Para sí. cualquier temática empiezas, pero claro, luego siempre se puede ir un poco más allá tiene también algún avanzado, pero claro. poquillo claro. que yo haya visto, vamos, de las temáticas que yo he, que yo he visto <risa> Bueno, pues eso, eso son mis, mis así novedades, que nada, bueno, así que claro. bueno, ya iré contando a ver cómo funciona. Genial, pues nos metemos con la idea de negocio, nos metemos con la idea de negocio. Eh, lo que decíamos, vale, es que, que se, cuando yo volvía en, en Metro decía esto está muy guay, esto lo, lo quiero continuar porque me, a, a mí mis mejores clientes del marketing online siempre han sido los que tienen un, un negocio offline que les funciona y que, y que están vírgenes en internet y entonces se les puede hacer de todo. De hecho, ahora tengo una, una campaña uh -huh. con unos chicos que venden ordenadores reacondicionados y tal y, y está funcionando muy, muy, muy bien el, el Facebook. Y el AdWords, pensé que iba a funcionar mejor y, bueno, todavía estamos centrando un poquillo el tiro, pero, pero no tan bien como... Mejor a nivel de conversiones, pero peor a nivel de, de alcance. Una movida uh -huh. Pero, bueno, está guay porque se, se va complementando. Y, y es eso, que se me ha ido la pinza. <risa> que iba, que volvían el... No, que, que, que tú estás viendo que cada vez va mejor, que, o sea, que sobre todo va bien en el tema, la gente que lo lleva claro. offline, que le va, le funciona muy bien. El claro, tema. entonces, bueno, pues la manera que se me habría ocurrido, por decirlo de alguna manera, de digitalizar este negocio, que me parece que está muy bien montado y me parece que está muy bien montado, por lo que te digo, porque tú... imagínate que pagas los 600 euros, ¿vale? Y te metes en un grupo y tienes como un compromiso de ir siempre con, con ese grupo, ¿no? Bueno, con ese grupo. Luego, por 10 euros más al mes, puedes cambiar y estar en otro grupo. O sea, se pueden hacer cosas. Está, yo creo que está bien montado, ¿vale? Al menos en la teoría y en lo que he leído. Y, y lo guay está en que cada, cada vez que se va, eh, hay espacio para 4 o 5 invitados. Y los invitados van rotando. Entonces, tú tienes tu grupo con el que vas a hacer negocios más constantes Y luego tienes los invitados que también pueden salir cosillas nuevas cada semana, ¿sabes? Entonces yo sí que le veo, sí que le veo bastante fuerza, sobre todo porque conocí a una chica que, que fue se metió en, en un grupo de esos y, y con, consiguió pues, un cliente gordo que era como de una red social de estas de, de barrios. Y, y todos los, claro, y toda la red comercial que tenía, todos los clientes que tenía, pues eh, cuando ya a partir de ahí, cuando pedían cosas de marketing, se lo pasaban a ella. O sea, en la segunda reunión rentabilizó los 600 euros. Yeah. O sea, es una, es una burrada. Entonces, bueno, pues, ¿qué se me ocurrió? Pues decir, bueno, pues vamos a pasar esto al online. Estuve mirando a ver si había más grupos de networking y tal y la verdad es que estaba la cosa un poquito virgen, en, incluso en el mundo offline. ¿Sabes? y entonces eh, la manera online que se me ocurrió bueno pues sería pues hacerlo vía skype vale hacer lo mismo unas reuniones en los que pueda estar eh, bueno vía skype o vía Hangouts o vía la, la, habría que encontrar la, la red adecuada la cosa sería juntarte con un grupete hablar de vuestros servicios e intentar ofrecérselos a tus clientes claro aquí el único el, el único fallo que vi yo en, a nivel a nivel 1.0 fue que claro te dicen que recomiendes a otro pero todavía no has trabajado con ese otro no sabes si te va a funcionar o no te va a funcionar. Yo en el coworking lo que le comento a todo el mundo es que la gente viene y cuando lo necesito, pues eh, suelo empezar con algún trabajillo así sencillo para ver cómo funciona y luego ya se lo recomiendo yo a los clientes, ¿sabes? Para que si ofrezco un servicio que no es mío, que esté testado por mí al menos. Y esa es la parte que, que veo... Pero es que eso, pero eso te supone a ti un coste, o sea, tú lo probarás y te interesa probarlo, quiero decir. Claro, yo lo pruebo cuando... Lo pruebas por Quiero probar. decir, imagínate, cuando vino el chico que era diseñador gráfico, pues llegó un momento que, que a mí me surgió un trabajo de diseño yo no podía hacerlo. Entonces le dije, oye, Marcos, ¿te importa si te lo paso a ti? Era un cliente que, que yo me iba, yo estaba con él muy bien, tenía paquetes de horas, pero dije, voy a dejar el diseño gráfico y voy a pasar al marketing online. Y entonces le dije al cliente, oye, mira, para no dejarte vacío sin un diseñador, te voy a dejar yo un diseñador, pero no he trabajado con él. Entonces, ¿te parece si lo pruebas tú? Y dices, sí, sí, no te preocupes. Sabes como el ser honesto con las dos partes. Si lo has probado, decir que lo has probado y si no lo has probado, <risa> decir que no lo has probado. Y a raíz de ver, pues eso, que Marcos estaba todos los días en el coworking y trabajaba con este cliente y cuando hablé con él me dio feedback positivo, pues dije, vale, pues ya te voy pasando más cosas. Y cada vez que viene algo de diseño, Bien. pues lo voy pasando a él. Entonces cuando claro claro vale vale ya te entiendo por dónde vas claro a mí eso me parece fundamental claro, y... o sea, saber cómo trabaja la persona para poder delegarle a alguien efectivamente porque es lo que es la parte que no veo que no veo aquí que que es la parte que yo creo que puede hacer un poco yo creo que el chiringuito puede estar bien pero puede tener ese punto oscuro de que si tú vas y te toca a alguien que no trabaja bien y nadie lo ha probado y no se sabe claro creo que lo bueno de tener un grupo continuo es que Y de que se van hablando las cosas que se van haciendo, pues es que acabas teniendo pues un histórico y dices, no, mira, esta persona funciona porque ya ha cerrado tratos con este, con este y con este. ¿Sabes? Y todos han dado feedback positivo. Pero claro, con los invitados, uh -huh. pues no tienes ese mismo, con la gente que no vaya habitualmente, pues no tienes ese mismo, esa misma relación. Entonces, bueno, pues la, lo que te digo, la idea muy virgen, dije a ver cómo se puede digitalizar esto, tampoco he tenido tiempo de profundizar en ello, pero la idea sería montar una reunión, como una especie de mastermind, pero en vez de enfocado a solucionar problemas de tu empresa, enfocado a ver qué negocios tienen los demás eh, y, y ver qué servicios te pueden ofrecer, te pueden interesar para, para ampliar tu, tu base de recursos de clientes, ¿no? O sea, tú, los servicios que puedas ofrecer a tus clientes. Pero es que, es que eso no lo entiendo yo todavía vale. bien. Vale, a ver. O sea... Dime, dime. Tú por, ejemplo, tú, por ejemplo, es tener... O sea, como internalizar en tu empresa servicios externos gracias a conocer a alguien que lo hace. Es... ¿Y tú te llevas una comisión o cómo? Mm, no, la cosa es que ellos hacen lo mismo con sus clientes. Quiero decir, imagínate que tú y yo no nos conocemos de nada, ¿vale? Y vamos a esa reunión y tú me dices, oye, yo me dedico a, a soy asesor fica, a asesora fiscal y yo no tengo a mi asesora y digo, hostia, pues mira, en el coworking me viene de puta madre tener una asesora fiscal porque tengo como cuatro o cinco clientes que siempre me están preguntando por asesores y siempre que viene uno nuevo, tal, y tú me dices, joder, pues genial, dices, pues, eh, cada vez que te venga un cliente eh, me lo pasas y tal y cual, sin comisiones ni hostias, o bueno, o con comisiones, eh, Como, como se vea, pero para mí el valor está que ahí tú estás ganando, pero luego tú vas a decir vale, y yo tengo, soy asesora fiscal em, necesito, imagínate, una que me lleves el marketing online de, de mi página y, y de no sé cuántos clientes que tengo yo que, que en el área fiscal tienen negocio físico pero quieren página web, y a esos me recomiendas tú Ya, ya, o sea vamos, que es hacer la típica sí, pues eso, networking, la típica ya. red de contactos De... Mm -hmm. Mm -hmm. por una parte puedes claro, ganar clientes es... y por otra parte ganas red de contactos de servicios que puedes ofrecer claro pero no es que los ofrezcas tú sino que es que recomiendas claro, recomiendas a otro claro, vale, y efectivamente la contra aquí es que esto es lento o sea que esto, esto es como todo es que no podemos ver, es este, a a, como todas las cosas buenas la en la vida, en la vida. Es lento. Claro, efectivamente, efectivamente. entonces esto es lento porque, claro, tú necesitas saber exactamente cómo trabaja la persona para poder recomendar, porque claro, al principio entiendo que las recomendaciones serán, ah, pues yo conozco, por ejemplo, imagínate que nosotros no nos conocemos, ¿no? Pues sí, conozco a un chaval que lleva, lleva Facebook Ads y AdWords, pero no he trabajado nunca con él, no sé, no te puedo decir más, yo te paso su, tu contacto y ya, pero ya está, yo ahí no puedo hacer más. En cambio, Si yo, por ejemplo, ya he trabajado contigo, ya sé cómo trabajas y me gusta y tal, entonces ya sí, la próxima sería, mira, conozco a un chaval que es que lo hace súper bien, que es que he conseguido estos resultados, esto, esto, esto, esto con él. Y mira, yo te lo recomiendo. ¿Te puedes ir a otro? Sí, pero yo te recomiendo que te vayas con él. Efectivamente. Ten... Ahí cambia la cosa. Claro. Pero claro, necesitas tener esa información. Ten tendrías, el, como se dice, la prueba social verdadera, porque no, la estás poniendo, no estás poniendo un testimonio en tu página web, sino que otros están hablando de ti. Ya. Parece... Lo que pasa es que esto al final, pff, hombre, es que esto puede derivar en tantas cosas, porque ¿qué diferencia habría entre esto y un coworking online? Uh -huh. Por ejemplo... Hablo desde mi desconfianza, o sea, desde mi desconocimiento, claro. sí, perdón. Sí, sí, no, no, yo mira, yo por ejemplo en, estoy en... De coworking online, pues solo te sí, puedo sí, hablar de sí. esa oficina porque de momento, y se lo digo a todo el mundo, es la única, el único sitio, el único coworking online que, que conozco y que conozco que esté funcionando bien. Pues en, eh, tenemos un grupo de Slack En el que, pues por ejemplo, hay apartado de presentaciones y yo ayer me presenté porque llevaba ya dos semanas o tres sin presentarme y ya vos cometido de las orejas y le dije sí, sí, no lo dejo pasar de esta semana. Y entonces eh, te presentas y bueno, bueno la gente te, te saluda, ¿tá? luego tienes tu apartado de recursos en el que tú vas aportando, al final es como una comunidad, mientras que esto es un poco de negocios. Eh, tú ahí en, en pues puedes ver lo que hace cada uno y efectivamente pues pasa lo mismo, ¿no? que tú te metes en su página web y, y ves las cosas que, que están haciendo, pero son ellos los que, se por decirlo de alguna manera, serían ellos los que se están recomendando a sí mismos, ¿sabes? Y si alguien habla de ellos, pues es lo que pasa en todo el mundo del marketing online, sí, vete a este copywriter que es el mejor, sí, me lo dices tú y me lo dicen siempre los tres que le hacen los testimonios, pero, pero no hay más gente fuera de ahí que, que me lo diga, ¿sabes? Yo lo veo guay como para salirte un poco de lo que decías antes de, de alejarse un poco, ¿no? De lo que está a lo que estás habituado. ¿Sabes? Sí. El, sí, sí, el, sí, sí, sí. El, sobre todo también lo que te digo, porque es, la gente que vi ahí, el perfil de gente, eran gente mayor, empresarios, de los que también vi hablando con ellos que se puede aprender muchísimo, pero que online están en súper pez. Entonces, creo que, yeah. que puede haber un intercambio de, de valores o de valor bastante bastante interesante. Ya. Yeah. Claro, yo lo que veo aquí es que se puede llegar a hacer como muy a saco. Se puede llevar, llegar a convertir en algo como muy a saco, ¿no? Ajá. Como muy, cómo decirte, como... No sé, como que solo, solo se va por el interés, no, no se va por... Lo que, a ver, lo que vienen siendo los negocios a, a, a, por el interés vamos siempre <ríe> todos <ríe> lo que vienen siendo los negocios, claro no, pero, pero vamos a ver pero por ejemplo el, en el mundo online eh, sí, vale, eh, todos vamos porque queremos eh, ganar más dinero con nuestros negocios pero no es tan um, agresivo como por ejemplo ha sido en otras formas de negocio hostia Yo... Se, hace, se hace más que comunidad, se intenta más ayudar a la otra gente. Sí, sí, es cierto que, que ese componente, pues no. Yo entiendo que eso van las personas, ¿no? También intentamos ayudar a la gente hasta bueno. cierto punto, hasta el punto en el que le podemos ofrecer un servicio. <risa> y esa ayuda pasa a ser un servicio. Quiero decir que, que la ayuda está muy bien, pero, y de hecho, creo que Bosco lo comenta, creo, ¿eh? esto ya no es seguro que un. En el que dice. Eh, altruismo, no, interés, en plan de como de que se está, sí, sí, está sí. haciendo el podcast y que está aportando valor, sí, pero porque la idea que al final acabes y, y al final pues el inbound marketing que hace, por ejemplo, Boluda pues también acaba siendo lo mismo sí, sí, yo te ayudo muchísimo, pero vas a tener que acabar pasando por caja ¿sabes? No te voy a obligar, pero vas a querer hacerlo Pero no es tan agresivo porque tú sabes más o menos cómo trabaja esa persona uh -huh, no es, sí. por ejemplo, como en el, como en el offline Sí. Por ejemplo, ir a un dentista. Hasta que no te dejas la pasta no sabes si ese dentista te gusta o no te gusta. Claro. Aquí es como más tal. Y esto lo que veo es que a lo mejor se puede llegar, pues eso, a convertir un poco en, en el interés puro y duro, más que en, en la comunidad. Por eso, por eso a lo mejor hablaba que en vez de hacerlo solo networking, pues también se podría hacer coworking, ¿sabes? No Ajá. Sí, es un poquillo. Eh... Yo es un poco lo que vi, quiero decir no, es, la verdad es que tampoco le ha aportado nada y simplemente he pensado que cómo digitalizarlo pues hacer las reuniones vía vía Skype obviamente, o sea, esta yo creo que es de las ideas que menos he desarrollado porque simplemente me hacía me, me ha hecho mucha gracia lo que, lo que ya he visto entonces bueno, bueno chicos y hasta aquí la idea de negocio de esta semana espero que os haya gustado, hay un gran margen para jugar con ella así que nos vemos a la próxima, un saludo